Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy aquí en una nueva emisión de Opción Sónica. nos dejamos con esto que se llama Somewhere Inside, de Jeff. Y seguimos con más música. Quisiera mandar un saludo a todos, a todos nuestros estimados que vos escuchas, que están haciendo esta tarea, que están en el trabajo, que están haciendo algo. Salgo enfrente del computador y quieren escuchar buena música, ya que se las dejamos. Así que venga de ahí y vámonos. Continuamos aquí en Opción Tónica y quisiera disculparme con ustedes, estimadas estimados que vos escuchas, ya que primero por la semana anterior, que tuvimos un, pro, un poquitillo de problemas técnicos en cuestión del sonido, conforme a la marcha del tiempo se va a ir mejorando, así que les pido una disculpa tanto la semana pasada como en los programas que van a salir próximamente. La calidad del audio va a mejorar en cuestión de mi voz Y espero que no sea, no sea impedimento para que ustedes me puedan seguir escuchando Y la segunda, por haberme tardado en, en postear este este programa Aquí lo tienen No se sé ni si no se preocupen Cada lunes van a tener su opción sónica correspondiente Y bueno, ya siguiendo con esto Nos estamos despidiendo Muchas gracias por seguirnos escuchando como siempre, sus comentarios son bien aceptados, no se preocupen, si no quieren dejar nombre no se preocupen, de todos modos, donde comenten, desde donde dice anónimo, sus comentarios van a ser anónimos sin ninguna represalia alguna, así que muchísimas gracias por estarnos escuchando y hasta la próxima, bye bye.